Somos los chicos y chicas de séptimo grado y el proyecto es La Revolución Viene Oliendo a tenía Queríamos saber si las mujeres habían participado de la Revolución de Mayo. Eh, mucha gente cree que solo protagonizaron la historia los varones y no es así porque no salen tanto los diarios como los varones porque las mujeres tenían otras responsabilidades por hacer ah, esta ya facilidad por de un trabajo de un trabajo práctico en la coníica decía elegir a, a un a una persona que haya protagonizado esta etapa de la historia y todos eligieron varones y ninguna mujer también hicimos encuestas eh, para saber si las familias conocen a mujeres y Encuentramos a 100 personas y la mayoría, que eran 95, nombraron a varones y cero mujeres. Y hubieron 5 personas sin contestar. Entonces eh, nos preguntamos por qué mujeres, no, no ninguno había mencionado una mujer. Ah, eh, le, leímos el libro de Juana Surduy, eh, que lo hizo eh, Nadia Fin, y después eh, entrevistamos a, a Nadia Fin, mandándole una, un video nuestro, eh, haciéndole preguntas y ella después nos respondió, respondiendo a las preguntas. ¿Qué sería para vos lo que aprendiste con esta investigación? Que hubo muchas mujeres que pelearon pero no se las reconocías tanto porque además de las luchas tenían una otras responsabilidades como cuidar a sus hijos, enfermeras y otras cosas. Siempre, siempre nombraron a los hombres como los protagonistas. Uh -huh. Y, y a, a las mujeres nunca no, no, no, no le daban participación, o sea, o sea por ejemplo, Belgrano y, y Juan Azurduy eran generales. Que las mujeres sí participaron, pero no le dieron tanto reconocimiento. Porque los varones que documentaron la historia no nombraron a las mujeres. Y por ahí en los actos nunca mencionan a las mujeres.